Fue en el televisado de ayer por Deporte B, victoria del equipo de Vázquez por 20 sobre el club de gimnasia Grima La Plata, también en la sur. Eh, Rocamora le ganó a Huracán de Trelew, sorprendente resultado, 72 a 47, solamente 47 puntos hizo Huracán de Trelew en su visita a Concepción del Uruguay. Fue victoria de Villángela Básquetbol que sigue transitando a pie firme el torneo nacional de ascenso sobre eh, Sarmiento de Resistencia, 80 a 69 y en el Estadio de los Sueños el Estadio del Mi Lagro o de los Milagros, en el Delmi, en Salta, victoria de San Isidro de San Francisco sobre Salta Basketball, 91 a 77, hoy a la noche, 4 del Torneo Nacional de Ascenso, tiro Barrio Parque a las 22, 21 a 30, Atenas en Carmen de Patagones estará recibiendo a Petrolero Argentino de Plaza Wincul, Comunicaciones de Mercedes, con debut de extranjero, recibe Unión de Santa Fe y en Bahía Blanca, en el Norberto Tomás Olimpo, será local de Hispano Americano de Río Gallegos. Está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar Continuamos en Uno contra Uno Radio Gallego, 12.37 en la Argentina Hasta la una de la tarde estamos hablando de básquetbol Le damos la bienvenida a Ricardo Siri Presidente de la Federación de Básquetbol de Chaco eh, Queremos hablar con él por el tema de las... Elecciones que se vendrán en la Confederación Argentina de Básquetbol y, y en varios movimientos o en varias charlas que se están teniendo en estas horas para conocer quiénes serán finalmente los candidatos a, a presidente de la CAB y cómo se va a desarrollar la, la, la elección y tal vez algunas modificaciones o no. Una asamblea en definitiva donde habrá muchos temas para, para charlar. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo está Matías? Y a Fabián un, un abrazo grande, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, todo muy bien. Ustedes trabajando desde la Federación... Para potencialmente eh, que tenga la posibilidad de ser candidato a presidente de la Confederación en la próxima Asamblea del 22, ¿en qué está el tema hoy por hoy? Mirad, eh, nosotros, la Federación de Chaco, con, con algunas otras, con dos, dos federaciones más, hemos, digamos, plantado un poco eh, esta, esta postulación porque. Eh, Estamos viendo como que hay muchos candidatos para un solo cargo y aparte nadie, nadie eh, no hay consenso, no hay un consenso de, de muchas federaciones y entonces preferimos, preferimos quedarnos eh, acá en el chasco nomás en el caso mío y sé que en este momento a las 4 de la tarde hay reunión un grupo de la zona, por decir, de zona norte, y creo que hoy a la mañana había un grupo de la zona sur, pero tratando de buscar un candidato para, para llevar a apoyarlo y llevar a la asamblea. Yo... ¿Fueron invitados a esas reuniones? Por ejemplo, por el norte, sí. naturalmente, ¿ustedes? Sí, sí, sí, Porque... fuimos invitados, pero... Contigo está, está trabajando activamente la Federación de Tierra del Fuego también. Tierra del Fuego y Catamarca, son las, las dos federaciones, digamos, que trabajaron y que siempre eh, estuvieron apoyándome y, y trabajaron conmigo, pero más que todo nosotros estamos viendo como que la, esta selección de candidatos, por decir así, no se está haciendo de la manera correcta y, bueno, eh, no queremos participar de algo que después no tengamos que arrepentir y, bueno, queremos marcar un, una impronta, digamos, con respecto a eso. Eh, acá yo creo que hay que mirar un poco lo la experiencia y los antecedentes de los candidatos y eso es lo que menos se está haciendo ¿viste? entonces eh, digamos que dejamos que, que, que, que siga corriendo digamos el reloj y que bueno que, que sea lo que lo que lo que quieran ¿viste? Eh, sé que hay muchos candidatos, eh, hay muchas pretensiones, nadie se quiere bajar el caballo, por decir así, nadie quiere darse cuenta de sus propias limitaciones como dirigente. Bueno, yo, yo creo, en mi, en mi caso personal, cuando me postulé, yo o sea, consideré primero que, que cuando pasó lo que pasó el año pasado, hicimos el mea culpa, hubo una auditoría, yo no tuve... No estuve involucrado en ningún tipo de, de denuncia penal ni, ni nada que se le parezca. Entonces me sentí reivindicado, más allá que, que el interventor nunca nos reivindicó a los dirigentes. Eh, y bueno, consideré que por mi experiencia había hecho, como yo digo, hice la primaria, secundaria y universitaria, todas. Eh, como dirigente, porque pasé de, de ser dirigente presidente de un club a presidente de una asociación, federación y en la CAP, hasta llegar a lo máximo que fue organizar, el, crear y organizar el torneo federal masculino y femenino. Y entonces consideré que, era, que podía, podía postularme y que tenía, tenía antecedentes y experiencia como para postularme. Pero bueno, eh, a lo mejor mi, los compañeros, las presidentes de federaciones tienen otras otros candidatos y bueno a lo mejor no no no sea yo el mejor gallego lo puedes saludar a Ricardo te mando un abrazo Ricardo hace mucho que no que no charlábamos te mando un abrazo enorme un beso para tu familia muy linda este y, bueno por tus palabras te desprende como que tampoco estás muy conforme con la con la situación actual que se presenta eh, en la confederación, más que de la intervención, no estás muy de acuerdo con lo que están planteando las federaciones, ¿por qué? Y, no, yo, yo no estoy de acuerdo, primero no estoy de acuerdo con la intervención, porque justamente hemos recibido el balance y, y bueno, la intervención, yo, yo siempre estuve molesto porque siempre nos prestigió a los dirigentes que entraron. Y cuando yo arranqué hice el cierre de, de la auditoría interna con, con mi amigo, y, y, en, que lo extraño mucho, que es Carlito Anol, eh, terminamos una deuda de 23 millones de pesos y el interventor dijo que eran 33 públicamente y ahora veo en el balance que él nos mandó a todos para que sea aprobado en la asamblea que tenemos una deuda... De arrancamos con una deuda, él arranca con una deuda en el balance de 20 millones de pesos, eh, cuando, y, y, y la deuda, y estamos debiendo en este momento, tenemos un pasivo de 19 millones de pesos. O sea que siempre fue un desprecio hacia los dirigentes, por eso yo con la intervención nunca estuve de acuerdo, tampoco se respetaron las comisiones de trabajo que había, que era, digamos era el comentario en los congresos de FIBA América, que yo intervine en el congreso de, de 2014 y tuve la oportunidad de, de intervenir como miembro del Buró de FIBA ahora hace poquito, hace un mes. Y bueno, el ejemplo, de, el ejemplo a seguir en organización deportiva era la Confederación Argentina de Básquetbol, que eso en este momento no funcionaba en este año y medio. Comisiones de Trabajo, te digo, Comisión Técnica, ENEVA, Comisión de, de Árbitro... Argentina fue uno de los países, pocos países en América que, que prácticamente eh, creó, por decirlo así, o, o, o sacó a, adelante 50 árbitros femeninos, el torneo federal que fue muy comentado por la cantidad de clubes y la regionalización del país que era algo que, que nadie, ningún dirigente creía que se podía lograr. Entonces... Y ahora nuestros dirigentes federativos es como que ¿viste? ven la oportunidad nuevamente de, ser, de llegar a la presidencia de la confederación y, y, son, y todos quieren ser candidatos. ¿viste? Entonces no estoy de acuerdo en la manera que, que se está buscando el candidato eh, porque no, no, no, no nos fijamos, como te dije, en los antecedentes y en la experiencia, sino estamos fijándonos en la mitad, en, en que yo quiero ser candidato porque quiero ser. ¿viste? ni siquiera ver el trabajo de tu propia federación. O sea, eh, primero tenés que ver cómo trabaja esa persona en, tu federación, en su federación, y de, para, después decir, bueno, esta federación trabajó bien, hizo bien lo, lo de él, está trabajando bien, eh, hay actividad, etcétera, etcétera. Y en experiencia, bueno, eh, es uno de los candidatos. Entonces, sí, como no le a... de acuerdo, no quiero participar. Chávez, entonces la pregunta, porque cuando, A ver, entiendo, comparto este, lo que vos decís y, y avalo ¿no? este, tu decisión porque, bueno, no estás conforme con estas cuestiones. Ahora, si la confederación está tan mal, si las cosas, este, los guanales se dan como van, si el que entra va a tener que dedicarle a Don Loren un tiempo sí. muy grato, muy, muy grande, ¿por qué se pelean por entrar por algo que... No está bien y hay que ponerle el hombro para trabajar. ¿Por qué Ken? No entendí la pregunta. ¿Por qué todos se pelean por querer, por qué todos se quieren postular o por qué hay tantos candidatos para postularse a ser presidente de la confederación si la confederación está tan mala? Porque en tu caso vos te corres, porque no te gusta cómo están las cosas. Listo, te corres, vos decís no voy. Ahora, ¿por qué hay tanta gente que se quiere postular a algo... Que, que que no que no funciona o que está funcionando mal o que ha funcionado mal y yo no yo no te puedo dar respuesta o sea yo personalmente a pesar de todo lo que pasé porque pasé un momento muy feo y vos lo sabés porque lo hemos charlado personalmente eh, sin merecerlo eh, me tuve que comer un garrón porque fui defraudado como dirigente por la persona que estuvo al frente de la cap yo y todos los dirigentes que trabajamos hace muchos años honesta Honestamente y, y, y sin, sin tocar nada, eh, eh, pasé todo lo que pasé y quería aportarle porque creía que con todo lo que pasé y toda la experiencia que yo tuve en la CAP, yo podía ser una persona de llevar adelante la confederación por una sola cuestión, por una cuestión de pasión y porque soy enfermo del Vázquez, y porque vengo de una familia dirigente, mi viejo fue 14 años. Presidente de la Federación de Chaco y yo ya llevo no sé cuánto como dirigente después que dejé de jugar al básquet. Porque quiero, quiero aclarar que yo también fui jugador de básquet y pienso igual o de la misma manera que los jugadores de básquet porque fui, tuve la suerte de jugar 10 años como pro, jugador profesional cuando empezaba la liga. Y entonces yo creía, por una cuestión de pasión yo lo quería hacer, y por una cuestión de amor propio también, de reivindicarme como y reivindicar a mis compañeros por todo lo que había pasado, pero ¿por qué lo hacen los otros? o ¿Por qué los otros se pelean o todos están queriendo agarrar la batuta? No, no te puedo explicar porque no, la, no tengo la menor idea. La verdad, en este momento la CAP, con una deuda de 19 millones de pesos, y con la reorganización deportiva que hay que hacer en este momento para que vuelvan a funcionar todas las cosas que no estaban funcionando, funcionaron este año y medio, más allá que hay cosas que se pudieron hacer bien y que se estuvo trabajando bien en el planatura o con la, la edición formativa, yo estoy de acuerdo en eso, yo no, yo no discuto porque no conozco, conozco más o menos, pero veo que, que, que se ha trabajado bien. Bueno, aprovechar las cosas que fueron buenas, pero hay muchas cosas que hay que que empezar a trabajarla y sobre todo la relación con la federación. En este momento, todas las federaciones estamos trabajando tácticamente eh, en forma independiente, sin tener una conducción, sin tener una línea, una, un, un, sin trabajar en democracia más que todo, sin trabajar en democracia. Por eso te digo, la verdad que no sé qué responderte por parte de lo demás. Que hablo de mi parte eh, por una cuestión pasional y por una locura que siempre tuve la vocación de ser dirigente. Y pero, eh, Ricardo, te pregunto con respecto a lo que tiene que ver con la intervención a partir de la auditoría. Se redujo casi en un 90% la deuda reclamada eh, a raíz de la auditoría. ¿Esa parte de la gestión no te parece que se hizo correctamente? Era de 33.390.000 el... 33 pesos y ahora pasó a ser de 3.305.000. está eso? ¿Dónde está escrito eso? ¿A vos te mostraron algo firmado? Yo, lo, yo, yo, yo veo, leí un informe de gestión que publicó la Confederación Argentina de Básquetbol. Bueno, no sí, lo publicó. Yo la, el informe de la auditoría, de la auditoría, no la tengo. Y yo soy presidente de una federación. Yo soy, yo soy una parte más de la confederación. Yo no tengo el informe de la ¿Lo auditoría. ¿Lo pediste? ¿no? Esa, esa no, documentación... no. Es, eso es una obligación. Yo, tengo, a, yo soy miembro de la Confederación. Yo soy fundadora de la Confederación. A mí me tienen que... Así como me mandaron el balance ahora para aprobarlo, me tendrían que haber mandado el, el informe de la auditoría exacta de, de, con, el, con la firma de puño y letra de la auditoría, que era lo que me pedían a mí los jugadores cuando yo estuve presidente. Y ahora, yo te digo, vos me decís 33 millones, yo te pregunto, ahora a mí me mandan el balance. Y arrancamos, el balance arranca con una deuda El 30 de 9 del 2014, 20 millones de pesos. Te pregunto, ¿dónde dice 33? Dice, lo dijo el interventor públicamente, eh, lo dijo en un prólogo eh, del otro día del informe administrativo. Ahora, ¿dónde está escrito? Yo quiero, ¿por qué dice 33 y acá dice 20? Lo tengo acá sobre, sobre mi, mi escritorio. Y dice al lado, dice que el pasivo actual de la Confederación Argentina de Baquí es de 19 millones de pesos. Esto. Yo lo hice estudiar por un estudio contable que es de mi empresa. Entonces, eh, no sé de qué me está hablando que se hizo bien. Ahora, si alguien me puede cambiar, que, que, que venga... Te digo, tengo el balance donde está el sello de su ILE, pero no está la firma del contador. Si el contador que, que hizo este balance a mí me, me, me explica y me muestra los números, eh, te juro que yo pido disculpas, voy a pedir públicamente disculpas. Como nunca pudió, pidió disculpas el interventor cuando aparecieron las camisetas, aparecieron las medallas, apareció la Copa del Mundial, y, y dijo que los dirigentes no, no la habíamos llevado. Entonces, yo te pregunto, vos me decís 33, perfecto, te acepto. Si bajó de, 30, de 33, lo bajó No, no te lo digo yo, Ricardo, lo dicen las cifras que publicó oficialmente la confe tu institución ¿Sí? a la que, en la que vos sos parte, no lo digo yo. ¿Cómo? Lo, ¿Lo dice la, la confederación en dos informes que presentó? ¿Quién dijo el, el interventor? Yo no lo dije. Yo soy parte, pero yo... Te, te vuelvo a decir, la primera vez que yo recibo como Federación Chaqueña de Básquetbol, después de un año y medio, un informe contable, eh, por eso te digo, ni siquiera de la auditoría contable, fue el lunes de esta semana que me avisaron que había asamblea y me mandaron el balance por mail yo lo bajé, lo llegué al estudio contable y te estoy diciendo acá, si querés te mando por mail, a tu mail para que vos lo veas, dice pasivo el, 2000, el 39 del 2014 20 millones de pesos, pasivo al, al 39 del 2015 19 millones 420 mil pesos, explícame vos decime, eh, oh, no vos perdoname, capaz que no pero vos me estás diciendo que hay un informe de la auditoría, bueno, yo le pregunto, es este balance... Sí, voy a ir... eh, te lo leo, mira lo encontré recién. Informe de gestión 2015, evaluación sí. de la deuda... Agosto 2014, septiembre de 2015. Deuda inicial reclamada a partir de la auditoría, 33.390.302 pesos con 3 centavos. Deuda actual reclamada, 3.305.639 pesos con 90 centavos. Reducción bueno, vos... de la deuda reclamada durante la intervención, el 90,1%. Te pregunto, Matías, vos por qué te vas a... ¿Por el informe este que, que te da la CAP o por un balance que pasa por colegios firmado por un contador y que pasa por un colegio... De no, debería contadores. creer, le tengo que creer, tengo la obligación como profesional de creerle a los dos, Ricardo. No, está equivocado. Vos le tenés que creer al, al, al contador, que es el profesional que estudió para hacerte un balance y te está informando... Lo Esto que es una que, deuda reclamada realidad. a partir de la auditoría. Tal vez no sea lo mismo el balance con la deuda reclamada a partir de la auditoría. sea par, la de, El balance tenga este pedazo de deuda que todavía está. ¿Dónde? Está bien, yo, pero, yo Lo que me llama poderosamente la atención es que como federaciones no tengan comunicación para haber recibido esta información, que públicamente... A mí me dijeron que, que no... Yo lo quise lo reclamé, publica, lo reclamé la, al, al interventor en una reunión que hizo en diciembre del año pasado, adelante de todas las federaciones, y, y no lo pudo hacer público, me dijeron que... Él me dijo que, que no tenía la auditoría totalmente cerrada porque había algunas cosas que nos habían hecho, bueno cuando la tenga mandamela y pasó un año, pasó un año no no recibimos comunicación de ningún tipo, aparte no sé, al, eh, tampoco sé y si es obligatorio eh, algunos me dijeron no es, si como es interventor no tiene la obligación de mandarte la información, está bien, entonces me la tuve, me, me quedé en el molde Fíjate vos que yo fui una de las federaciones que fui totalmente separada de, de la relación con el interventor, yo no fui mal acá, nunca me llamaron, ni me hicieron participar de nada, entonces, tampoco lo pedí, pero ahora que hay, un, hay una asamblea y que hay que aprobar un balance, y el balance me lo mandaron hace cinco días, eh, yo te estoy diciendo que hice el balance, ¿qué crees que te Entonces... ¿Alguien está mintiendo? ¿Dónde están los 13 millones de pesos que faltan? De los 20 que está acá puesto, a los 13 millones más que, que, se, que se dijo públicamente o que hice ese informe que vos estás diciendo. No sé, Ricardo, eh, sí, me lo tendrá no hay... que explicar el interventor. Tendrá que explicar el interventor. Obviamente, en las es... palabras que vos estás contando, se desprende que no apoyarías nunca este, a, a Federico Subieres como... Nuevo o futuro presidente de la Confederación Argentina de que en caso de que las federaciones, algunas, pidan que esto sea así, ¿no? Jamás, jamás apoyaría un interventor. No entra en mi concepto. Aparte, eh, tuvo todas las posibilidades el interventor de armar un grupo de trabajo, de trabajar en cordialidad con las federaciones, porque yo creo que nadie se iba a negar a trabajar, como él dijo que iba a convocar. a todos los estamentos de básquet pero nunca se hizo eso, nunca se trabajó en comisiones de trabajo, se intentó hacer, pero nunca se hizo. Y todas las medidas fueron unilateralmente decisiones eh, puras y propias del interventor. Y aparte yo nunca puedo, puedo eh, lo voy a, voy a probar, que el interventor sea candidato o presidente de la Confederación cuando se cansó de que entró hasta que se fue, de fenestrar a los dirigentes federativos, que somos los... Quiero aclarar, somos los que proporcionamos los jugadores, los que laburamos todo el año, somos los, los tipos que no salimos los diarios, no salimos la tapa de las de, de, de la revistas. De eso no hay como, duda, Ricardo. También hay un sector de la dirigencia que le generó un, eh, y vos lo sabés muy bien, y también, y lo hablamos aquí en estos micrófonos el año pasado, también hay un sector de esa misma dirigencia para no incluirlos a todos, pero, y reitero esto, no hay ninguna duda de que ustedes trabajan incansablemente por el básquetbol argentino, que le ha hecho mucho daño al básquetbol argentino. Está bien, ¿y, y, y para qué fue la auditoría? ¿Para qué nos sacaron a todos y vino la intención? Para juzgar, porque supuestamente nosotros no estábamos capacitados, yo dudo, yo dudo, pero, porque si a nosotros no hicieron esto, al básquetbol argentino, por la deuda que estamos hablando de 20 millones de pesos, yo pregunto qué tiene que pasar en la AFA, Entonces, yo digo, acá pasó una, hubo un problema administrativo, perfecto. Si vos entras a un lugar y hay un problema administrativo, el interventor entró para mejorar, aclarar y denunciar todas las irregularidades que hayan cometido él o los dirigentes que estaban en la Confederación. Y eso se hizo. Sí. No sé cómo, no, sé, no, tengo, no tengo información de la auditoría, pero se hizo, según el interventor, El señor Obacaro tiene siete denuncias penales, por distintas causas, que no, no conozco, no sé, no, ni me interesa. Entonces, pero nadie, nunca, ni el interventor, nadie salió a decir, muchacho, y yo al único tipo que lo escuché varias veces, decirle a Fabián, y te lo reconozco Fabián, que lo dijiste en tu audición de televisión, inclusive una vez te escuché, que no todos los dirigentes fuimos... Eh, eh, porque me, me cuesta creer que había una asociación ilícita con el señor Bacaro que todos los dirigentes participábamos de los problemas que había, ¿me entendés? Entonces, nadie salió a decir, no, señora, acá hay dirigentes que, que han trabajado correctamente y trabajan por el básquetbol argentino. Yo tengo la satisfacción de decir que en este momento la Federación de Chaco tiene cinco jugadores en las elecciones argentinas. ¿no? Y eso no se hace hablando, diciendo... ...o haciendo macana dentro de la confederación... ...se lo hace laburando todos los días... ...y teniendo una competencia interna... ...como usted, escuché anteriormente... ...ustedes estaban diciendo... ...para que haya jugadores en España y en Europa... bueno ...en mi caso, en mi, yo tengo la satisfacción... ...de decir que hay cinco jugadores... ...para una federación que no es de la más grande y, ...y es por la competencia interna... ...que se realiza... ...y eso lo realizan los clubes... ...lo realizan los dirigentes asociativos... ...y federativos... ...entonces... Eh, yo no yo no yo no te digo nada es cierto nosotros fuimos culpables de esta situación que se llegó hubo una auditoría se juzgó dijeron dónde estaba el error pero a partir de ahí tiene que estar, hay que respetar las cosas que estaban se estaban funcionando bien entendí sí queda, queda claro eh, es claro el eh, la, la postura y también eh algo que te siembra duda de cara al futuro evidentemente porque tal vez se desprende de tus palabras que muchas cosas no han cambiado en qué sentido no sé cómo entiendo y desde el punto de vista de de, de, de la gestión sacando la parte económica decías al principio que todos se anotan a, a, a querer estar en un mismo lugar en donde debería haber consenso y nombrabas que hay muchas federaciones que quieren proponer a sí. su candidato Tal vez esa, esa tesitura en cuanto al modelo de gestión de aquello que hablábamos hace un año, un año y medio atrás, eh, no, no ha cambiado mucho a hoy. Y puede ser, puede ser. ¿viste? Yo, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en, en el, eh, uno de mis proyectos el cambio de cambio, eh, hubiera sido el cambio de estatutos. Yo creo que es urgente, la, eh, tiene que cambiar de los estatutos, no como lo quieren hacer ahora los apurones y, y a los sopapos, me parece una barbaridad, y a estar totalmente en desacuerdo. Un cambio de estatuto tiene que ser consensuado con las federaciones, democráticamente, analizando artículo por artículo. ¿Recibieron alguna para... documentación, algún borrador, al menos de lo que se quiere hacer, Ricardo, de las federaciones? No, porque no, no primero, ¿cómo hablar de cambio de estatuto si no tener autoridades eh, elegidas eh, democráticamente? Cuando tenga la... Cuando vos tengas las autoridades elegidas democráticamente vamos a empezar a hablar de cambio de estatuto. Que lo que hay, yo tengo, por ejemplo, yo no yo no lo he hablado, eh, eh, ni lo he presentado, porque eso es un proyecto personal, pero que lo tengo armado, sí tengo armado un cambio de estatuto, no el no el estatuto que, que mandó ahora el interventor que quiere que, que, que lo aprobemos. Yo creo que los estatutos, te vuelvo a repetir, hay que presentarlo mandarlo a cada una de las federaciones y viste, se cambió el artículo 1 por, por este artículo este, este artículo lo vamos a cambiar por este o sea, esa es la manera que yo estoy acostumbrado a trabajar eh, y que lo hemos hecho en la confederación y que estoy de acuerdo bueno, que hay que, que, que poner una un, un hacer un trabajo para integrar a los jugadores integrar a los árbitros, integrar a los técnicos total y absolutamente de acuerdo pero no de esta manera que nos estamos no están queriendo hacer aprobar nosotros ahora en la asamblea, de ninguna manera. Yo soy tipo democrático, a mí no me gusta que, a mí me, que de prepos me quieran hacer, eh, eh, como es aprobar cosas que yo no las discutí, que no las no la, no la analicé y que no las eh, eh, puse sugerencias, ¿viste? pero no, no, yo, yo tengo un proyecto de estatuto, pero no, no lo presenté ni nada porque no no, no se la oportunidad se nos acaba el programa Ricardo, de aquí al 22 y a la presentación de las listas el, el 12 seguiremos conversando a ver, bueno, cómo va traccionando la historia de cara a, a, a la futura presidencia y a las nuevas autoridades de la, de la Confederación Argentina te mandamos un abrazo grande, muchas gracias Ricardo por, el, por la charla y por el diálogo con Uno Contra Uno Radio no, gracias a vos y estoy a disposición de ustedes en cualquier momento hasta luego, gracias Ricardo Siri, presidente de la Federación de Chaco, uno de los candidatos a próximo presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol Galle, eh, charlamos un rato con él. Sí, este, está claro que no se ponen de acuerdo entre los dirigentes tampoco, ¿no? Porque es obvio. Es que se desprende de esto. O sea, eh, y, y yo insisto con la pregunta de Isa Ricardo, ¿no? Si todo está tan mal, si todo está.. ¿Para qué meterse en tanto lío, no? Este, independientemente de la pasión y de ese tipo de cosas. Pero bueno, es un, tema, es un tema largo para seguir charlando. Ojalá que tengamos la palabra de, de Félix en, en los próximos días para saber cómo está cambiando la situación. Chau Gallego, ¿Cómo? hasta mañana. Dale, Ignacia Ferro, 9 de la noche, 6 Sportes de Comodoro. Chau. Y A los chicos del automovilismo les sacamos unos minutitos. Un abrazo grande para todos, que tengan buen día. Chau. Argentina, Argentina. nuestro país. País. Nuestra radio. AM570. 570. Radio Argentina. Radio Argentina. La radio. La radio. Auspicia exclusivamente turismo carretera, control, prestadora de servicios de seguridad privada. Novit, Sociedad Anónima.